Eureka. Hoy os vamos a hacer una recomendación aquí en Eureka sobre crecimiento interior, pero sin soltar un solo duro. A veces nos dibujan un mundo mejor que es un poquito caro. Bueno, pues hoy no. Hoy simplemente vamos a hablar de los beneficios eh, científicos de algo que todos podemos hacer. Y nos lo va a comentar aquí en Eureka, Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Oye, ¿sabes que ayer me acordé de ti? Porque, ¿Por qué? Sí, me, Porque me compré el libro Brook Influence de, de Paul Auster. A lo mejor ya te has leído. En inglés, Follies, ah, sí, Pol sí, Pol sí. sí bueno, me lo he leído, sí, sí, sí. Claro, lo sé, porque tú llevabas... Sobre policía, ese grupo de gente que vive en una casa, en una especie de... Bueno, sí. está en Nueva York, inspirado porque todo está en Nueva York, toda uh -huh. su obra. Eh, pero, y es un libro eh, angustioso en algunos eh, momentos, eh, pero que te hace pensar mucho, ¿eh? Bueno, yo voy por el capítulo 2. Me, sí. me lo acabo de agenciar, <risa> ¿sabes? Una tienda de segunda mano. Me ha costado sí. un euro, además. ¿Un euro? Sí, un euro. Y, y, y me está gustando mucho, pero me acordé de ti porque tú siempre me has recomendado que me lea algo de Paul Auster. Claro, dice, ¡Ah, fin, claro. Aquí hay algo. Sí, sí, sí. Me lo llevo. Y es que además es uno de los grandes escritores del momento, del siglo XX y del XXI. Paul Auster es uno de los grandes. Eh, mm. Hace poquito publicó un libro más, esa trilogía que es el libro, la novela que le llevó la fama mundial, trilogía de Nueva York. Él es un enamorado de Nueva York, del mundo de los detectives, del mundo, sobre todo, interior, que es lo que los libros hacen, es profundizar en nuestro mundo interior, pero hacer grande nuestro mundo interior. Y además, ¿sabes que leer libros te alarga la vida dos años? ¿Ah, sí? Bueno... Y muchas cosas más. La, la gente no pues sabe... yo voy a vivir 2000. <risa> ¿Verdad? Sí. Estamos ya que nos vamos a hacer más que los supercentenarios. Sí, sí, sí, de los que nos hablabas la semana pasada y, Sí. Pues Dos será años? Ese, será ese el truco que en Japón leen ¿Será? muchos libros. Puede ser. Oye, pues sí, son como los de Haruki Murakami, sí, <risa> me sí. porque uno de Haruki Murakami, o sea, es que es como que vale por tres, ¿no? Eso es de, sí, que me gusta sí, sí. bastante también Murakami, pero es que este estudio de la Universidad de Yale Lo demostró. Dijo que leer libros aumentaba la, la esperanza de vida, alargaba la vida dos años. Y atención porque... En estas cuestiones predictivas de la esperanza de vida, el hábito de leer libros es más determinante eh, que, que el sexo, el poder adquisitivo, la formación académica o el estado de salud. Fíjate lo que hace leer un libro. Estás flipando a que sí. Fíjate, nos quita todos los condicionantes y nos hace más humanos y es un beneficio muy accesible que tenemos. Es accesible es porque no cuesta mucho dinero, ¿no? Pues fíjate, yo eh, cuando vas a sitios así de segunda mano te los puedes encontrar por, por un euro. Pero es que a mí eso no, no me vale que me digan eso de no, es que los libros son caros, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Bibliotecas, o sea, sí, y, bibliotecas. Y, y no son caros, no son caros. Tampoco no, son tan decir, caros en comparación No, no con se regalan, pero que... bueno, eh, claro. pero evidentemente tampoco te regalan una copa de, eh, de cerveza y cuesta un poquito más, ¿eh? Claro. Creo que bueno, que no pasa nada. Pues eso fue lo que demostraron estos científicos de la Universidad de Yale cuando se le ocurrió preguntarle a más de 3.500 personas de más de 50 años cuáles eran sus hábitos de lectura y luego, pues en base a los datos, dividieron a estos participantes en tres grupos, los que no leían nada, o sea cero patotero uh, abucheos de esos de efectos especiales que ponemos en la radio <risa> los que leían menos de tres horas y media a la semana uh -huh. y los que leían más de tres horas y media a la semana bien, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso. y estos eran <risa> los que ganaban y además eran todos más felices hay menos estrés, vivían más es que es tan positivo leer es que no estamos claro. hablando de algo que sea necesario, que lo es pero es que además tiene unos beneficios contables Que se puede contar, eh, contables, no, no, contables. no contables en lo económico. eh. eh lo decía el estudio, eh, además fue publicado en la revista Social Science, and, eh, Social Science and Medicine y decía que el hábito de leer libros era determinante, ya lo decíamos, por encima de razones de sexo, poder adquisitivo, formación académica o estado de salud, y afirmaba que leer libros no solo alargaba la vida, sino que mejoraba la calidad de esa vida. O sea... Las dos cosas. Nunca una actividad tan sedentaria, creo yo, a excepción de la meditación, nos había dado tanto. Una ventaja de supervivencia de dos añacos. Toma ya. Pero, lamentablemente, como sabes, eh, solo uno de cada tres españoles... Eh, o sea, perdón, uno de cada tres españoles no lee nunca. O sea, nunca, nunca, nunca en la vida. Vivimos en uno de los países que menos... Que menos nunca, no, poco, eh. nunca, no poco, ¿eh? Nunca. No. no hemos dicho poco, hemos dicho nunca, nunca jamás. Sí, sí, sí, sí. Hay, bueno, ¿Eh? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. En comparación con otros países, mm. madre mía. ¿Qué otros beneficios tiene la lectura? Bueno, pues aparte de ser un hobby, que gracias a la red de bibliotecas que tenemos, que es fabulosa, es gratis, si quieres, ¿vale? Pues crea más materia blanca en el cerebro. Por lo tanto, mejora la comunicación de todo el sistema nervioso y nos ayuda a procesar la información de forma más eficiente. Además, hay varios estudios, entre ellos uno publicado en la revista Neuroimage, que nos dice que leer activa nuestra corteza sensorial de una forma que ni te imaginas. Es decir, entrena nuestros sentidos, aunque la referencia no sea literal. De hecho, si lees metáforas del tipo, por ejemplo, voz de terciopelo ¿no? o manos de cuero, se activa la región responsable de percibir la textura a través del tacto, Es casi mágico, uh -huh. así lo afirma un estudio publicado en la revista Brian and Language. Y ahora te voy a hablar de otra cosa muy chula, algo que creo que saben todos los que leen, y es que leer el libro te hace, te hace, te hace más feliz. O sea, es verdad. Leer te hace feliz. Aumenta la felicidad. Es lo que dicen las encuestas, que casi tres de cada cuatro lectores se declara feliz contra el dos de cada cuatro de los que no leían. Eso dicen las encuestas. Y ¿Ah, atención, sí? Sí, porque leer te hace más guapo. Pero eh, la belleza <risa> está unida a la felicidad. Las encuestas también dicen que dos de cada tres personas te consideran más atractivo si lees. Aunque <risa> <risa> bueno, vale. <risa> Aunque el otro no lea, da igual. Pero si tú lees te consideran más atractivos si y les ah. y sí y a quién no le ha pasado eso de que a mí me um, ha pasado has... mucho <risa> de que no estás atento Bruno no estás atento sí, sí, claro. pero ¿a quién no le ha pasado eso de, de que de enamorarte de otra persona hablando de libros? Venga Que levanten la mano. Yo aquí levanto la mano, yo, yo, presente, culpable, me ha culpado. Sí, yo también formo parte de esa estadística del 41% de personas a las que hablar de libros fue lo que me hizo, ¿no? nos hizo enamorarnos de una persona en un momento dado, es una cosa muy chula también y atención a los que leen en más de un idioma por ejemplo, lees también en valenciano o en gallego o en inglés o lo que sea sí, atención a los que leen en más de un idioma a los traductores también porque sumar idiomas en los hábitos de lectura multiplica sus beneficios e incrementa la capacidad de procesamiento en las regiones involucradas en la navegación espacial y el aprendizaje pero... ¿Qué más cositas guays te pasan cuando eres un lector de libros habitual según la ciencia? Pues que te vuelves mejor persona. <risa> uh <-huh. risa> o sea, es que encima leer libros te vuelve mejor persona. Es la conclusión a la que llegaron los científicos de la Universidad de Moore en el año 2015 uh -huh. cuando compararon los cerebros de los lectores con los de los no lectores. Sí. Y resulta, esto tiene mucha lógica además, ¿eh? lo de que leer libros te hace mejor persona, y ahora por qué. pues porque resulta que quienes mantienen el hábito lector al utilizar su imaginación para entender las emociones de los personajes son más empáticos y más cariñosos, ¿no? Es que tiene, tiene sentido, ¿no? Así, así lo corroboraron otros estudios también, como llevado a cabo por los psicólogos David Comer y Emanuel Castano, que dijeron que leer aumenta nuestra empatía y nuestra comprensión, siempre por eso, porque nos estamos poniendo en el lugar de esas personas, esos personajes, esas emociones, esas situaciones, y nos estamos volviendo más comprensivos, más empáticos con los demás, más tolerantes y, por lo tanto, más abiertos de mente y mejores personas. ...a ah, que es bonito... ...pensar que leer no se hace todas estas cosas... Eh, Mejoramente y cuerpo no solamente eh, no solamente es un hábito recomendable que lo es eh, porque potencia algunas eh, cosas eh, sino que estamos hablando de algo muy medible dos años eh, lo que nos has dicho se viven dos años más, El lector vive dos años más por no hablar eh, de el estrés, eh, la mejora en el sistema nervioso, la mejora en muchas cosas, eh, que ayuda y que hace mejor a la lectura. Eh, hay que pues, leer eh. Hay que leer, porque además, ¿sabes qué más hace? Prevenir el Alzheimer, ¿sí, señor? Además, sí, sí, sí. Muy cierto, porque una mente activa en, es, en es, es la medida más eficaz para luchar contra el Alzheimer y las investigaciones sobre la materia demuestran que los mayores que leen regularmente tienen menos probabilidades de desarrollar Alzheimer. Ya sabéis, libros autodefinidos, Sudokus, todo lo que caiga en vuestras manos con tal de luchar contra esta trágica enfermedad creo yo que, que borra lo más valioso de nuestro ser, ¿no? que son recuerdos, quiénes somos, quiénes son nuestros seres queridos. Pero leer también te hace más inteligente, también tiene sentido. De hecho, bueno, yo creo que los libros son fuentes de conocimiento, siempre lo ha sido. Y... Um, Y bueno, eh, sí, hay estudios como el llevado a cabo por los investigadores Alice Sullivan y Matt Baum del Instituto de Educación que dicen que los alumnos lectores son más inteligentes y sacan mejores calificaciones hasta en materias tan alejadas de las letras, por así decirlo, como las matemáticas. Leer te hace más inteligente, te hace más abierto, te abre la mente. Seguramente por eso pues cuando hay un problema gordo en un gobierno, pues lo primero que hacen es cerrar las universidades y seguramente por eso, porque leer también contribuye a la libertad de expresión. Mm -hmm. ¿Y sabes qué más cositas hace leer? Tú lo has dicho. Pero, pero te, te voy a dar un dato muy guapo. Tú me has dicho que leer quita el estrés, y es verdad, pero es que te voy a dar un dato muy chulo. Leer te quita el estrés, esa locura de nuestro mundo moderno que tantas vidas se cobra y tan infelices nos hace. Pues bien, la investigación del doctor David Lewis, un pionero además en el ámbito de la neurociencia, dice que leer reduce los niveles de estrés en un 68%. Esto es Algo significativamente notable, es decir, reduce reduce los niveles en un 61%, disminuye notablemente el ritmo cardíaco. Pero lo voy a comparar con otra cosa para que te hagas una idea. Fíjate, si salimos a dar un paseo, una caminata de estas que a veces nos pegamos para salir a estirar los nervios, que dice, voy a dar una caminata, a hacer deporte al aire libre, para que mis niveles de estrés disminuyan, pues bien, disminuyen un... 42% mientras que leer lo hacen un 68% y estando sentadito y sin salir de casa. Es increíble. Oye, pero por esto que la gente no deje de hacer deporte, ¿eh? por favor. Por favor, por favor, por favor. Muy importante que la gente siga haciendo deporte. Porque además, con solo 6 minutos de lectura al día, ya logramos llegar a ese 68% de disminución de los niveles de estrés. Es increíble, solo seis minutos de lectura al día marcan la diferencia. Libros de lectura de libros. no Es una pasada. Y también a quien vaya mañana a Valencia te puede conocer, ¿no? Ay, pues sí, sí, yo estoy deseando conocer a todas las personas que vengan mañana a Valencia. Bueno, porque festival. se está celebrando allí uno de los actos, una de las actividades que tiene mucho que ver con el mundo de los libros más importantes del año. Sí, el Golem Fest de Valencia es el festival, yo creo que va a ser el festival de referencia de la zona de Levante, un festival de literatura fantástica de cine, de rol, de ciencia ficción y allí pues están pasando personas pues, como Rosa Montero Fernando Marías, mañana vamos a estar José Carlos Somoza, va a estar también María Zaragoza, yo voy a entrar también a ver todas sus charlas y todas sus eh, conferencias y todas las presentaciones de libros que pueda y yo voy a estar a las doce y cuarto ahí en el Centro Cultural La Pechina de Valencia, a las 10 y cuarto en el Salón de Actos junto a todos estos grandes escritores a los que admiro a más no poder presentando el Tren de las Almas. Y espero que vengáis todos los valencianos que podáis Porque creo que va a ser una oportunidad estupenda, pues primero para conocerlos en persona y segundo para disfrutar de la literatura fantástica, del género de la fantasía, el terror, la ciencia ficción y de todas esas cosas que nos encantan. que Yo creo que, que va a ser una de las oportunidades del año y del siglo, además hay talleres, hay juegos y lo mejor de todo, la entrada es... Gratuita. Ah, eso es importantísimo. Con lo cual, la gente que vaya, la entrada es solamente pasar por debajo del túnel, pero no dejar el dinero. Y si se entra dentro, se ve y se puede estar con Mado Martínez. Vamos a recuperar y vamos a volver a decir los datos en donde te encuentran, en donde es, donde se celebra, de que vais a hablar. Mañana en Valencia, en el Centro Cultural y Deportivo La Pechina de Valencia, allí estaremos a las doce y cuarto en la Salón de Actos. 12 y cuarto en el salón de actos, ahí vais a estar, Mado Martínez y con el tren de las almas y otros autores, otros eh, libros que mejoran nuestra vida y mejoran nuestro cuerpo, hemos hablado hoy aquí en URECAD de los beneficios eh, científicos eh, de la lectura, bueno pues eh, se va a comprobar porque vais a presentar y vais a hablar mucho de libros eh, mañana en Vanecia, ¿eh? Pues sí, de libros, además de ciencia ficción, que si los psicólogos dicen, los psicólogos de la Universidad de Toronto, que los libros de ficción, es decir, las novelas, te hacen más flexibles y creativos, pues imagínate lo que pasa cuando te lees un libro de género fantástico encima. Mado Martínez, eh, mil gracias. Un abrazo muy grande, os espero a todos mañana en Valencia. Par à ça se le tient ce le mien je n’y comprends rien Et si par à ça se le sien qui revientt mais sans les à ça. Con... Eureka con Mado Martínez eh, que mañana está en Valencia y que nos hablaba de los eh, beneficios eh, psicológicos y físicos que tiene la lectura, comprobados eh, científicamente, la lectura larga la vida y también nos hace más atractivos. Eh, nos dice con Almadía Rosa Vientos Sanais. Así estoy yo de preciosa de eh, tanto leer. Bueno, pues que nos vuelven más eh, guapos, eh, más atractivos, es una de las cosas que nos ha contado aquí en Eureka Mado Martínez.